Mamacita ¿Dónde está Santa Claus? ¿Dónde está Santa Claus? And the toys that he will leave Mamacita Estamos en Navidad, Estamos en Navidad. Una época, Una época De paz, de paz, de paz Amor, amor y, felicidad. y felicidad Otra oportunidad para oportunidad. Pa que amarre las cosas buenas Y sueltes La negatividad Hay unos Los duendes malvados Hay otros Los tres reyes magos Pero hermano no vivas en el pasado, ni ronque con lo que das, ve lo que el pueblo te ha dado. Damas y caballeros, directamente desde el polo norte, el que todos esperan para ver, donde el frío reina los 12 meses del año, donde el calor, No se siente, es extraño, sé precoz, luego de escuchar mi voz, que este año nos acaba, tú cerrando, el que cierre Santa Claus. en paz descansa el de Buda y mi respeto a su familia. Yo siempre pienso en él de noche cuando abro la Biblia. Y no me olvido sus palabras. Coscuyuela, tú recuerdas que no le des la mano dos veces al que te la muerda. Por eso yo recetivo y cinco positivo. Y nadie va a rapear más cabros mientras yo esté vivo. Así que alinea ese bichote de almanaque. Que después que los empaques la pueda. están llorando para que los saquen. Soy el príncipe, la pauta, la causa. El hijo de Jehová que mandaron a la tierra a ponerte pausa. No estamos en los 90, estamos en el 2014. Saludo a todos los caceríos, en especial a Ponce A tu Mercedes 2011, ¿de qué estás roncando entonces? No fuera por si sí en auto, a tus prendas fueran de bronce El león buscando atajo, papi, ponte para el trabajo Y no te calla, ¿quién carajo? Tú la has dado pa' abajo, ropa negra, careta y guantes y zapatillas Por si hay problema salir a las millas, cabrón ¿Qué clase de doble usaste el pueblo como mecanismo? Después que sale están no a nosotros mismos Esto es de ayer para hoy, todo el mundo sabe quién soy y en esto de guerrear me pasa la misma Y el daca flow y todo el mundo quiere que me tumben, pero saben muy adentro. Tú quieres perder tu chavo juega se los dos a tempo. El hey, príncipe, you asking about me? I'm the biggest, baddest, roughest, toughest nigga to ever do it. You got to know better than that, homie. No me llamen para chorretes de cabrones. Tampoco a limitar lo que yo digo en mis canciones, esto va a seguir y voy a decirlo. Así que suelta la pistola, cabrón, y ponte a escribir. Estás guerreando con el Big Papa, Upa, con Chupa. El único del género que no te lo chupa. Y le confieso que me pidió 10 pesos. Qué bueno que no te mande un carajo. Te olvidao hasta los presos. Un saludo a Chala haciéndole tiempo en la federal. Y a mis hermanitos en la juvenil y el estatal. La cárcel es toda la gente. No quieras aparentar que porque tú eres tempo el caso tuyo. Y es más especial que pajo, cabrón. Vida, soporten a cocu mientras yo viva. Que mucha mierda hablaste todos esos años que respeten tu silla. Pues quédate parado, cabrón. Porque la silla que hay es mía, estoy sentado en el trono y no me desborrono. Y antes que me caiga, yo se que la capa o Las islas se inunda, todas las esquinas son paralelas. Los niños no mienten quién es el mejor. Cabrón, ¿de qué te disfrazaste el día que fuiste a plaza? El chaquetón viejo Tornavy, fuiste a ligar la baby, los zapatos de San estaban todos manchados con gravy, ¿oh? Aprende a ser humilde con los tuyos, mi hermano Mira que esto gastan se la bebieron contigo Las canciones de Free Tempo, la listita, la huelga cuando también le hicieron Y ni un saludo les manda Y pucho, cabrón El puerco mexicano te sacó a ti del boquete Montaste tu película y las ristras de paquete todos de arena sabiendo lo del cáncer y de la nena Y antes de pautarlo a él dices algo de tus cadenas Que si medio millón, que si el en San Juan Las retro te llegan al muelle, directo de Taiwán Bájate del crucero o hablarte claro Tapa el tiempo de beat-boye con los ritmos, jazz playero. No me llamen para hacer la pase. pase lo que pase, ten la cámara de gases. No le quiten los disfraces, que el tipo está tribulado. Se le viró al difunto junto con Rich in the desorientado, tus ventas de disco nunca existían. Los chavos de Buda fue por Jaime que los ponía. Y no le mientas a tu gente, La prenda de la UV, si esa UV de Vicente se lo mama a Yankee porque el cabrón te visitó. Yo te hubiera visitado, pero a mí nadie me invitó y después me llama sin haberme conocido en el momento. Y me dice que te mande 10 mil pesos porque eres tempo, no te creo. Que a Santa está montado en el trineo, camino pa' Palma, solo pa' darme este trofeo. Por haber sido el que entierra al capitán de los fatulos y voy directo pa' tu estudio. Pa' que te lo empujes por el culo, cabrón. 206 sí. El Cerebeledellium El Maka, that's my me yo, Que le tiren la alfombra roja Que llegó el emperador De las cachas de mármol Mire cabrón No te crees que yo estoy guerreando con el maduro Cabrón, tú estás guerreando con el maduro You don't know What you doing boy You're not best alone Y'all got no stamina, <laughs> but Guala well, and White Light, White Light, Lee, and the Beat Monster, the beat monster. Young Holly, what?